todo el mundo está cantando a la Virgen, ¿no? Entonces no nos sé, parece que, es, que que la fiesta tiene mucho más sentido. Es verdad que, que celebramos el dogma de la Asunción el 1 de noviembre, pero pero ya no es lo mismo, porque tampoco hay tantas tradiciones. Es, es algo emotivo, no pues, explicarte por qué. Pero sí que todos los cantores se pues, prefieren, prefieren a agosto a octubre, aunque octubre también está muy bien, porque porque siempre queremos hacer en serio. No bueno, es eh. importante desde los dos años.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 han tenido la oportunidad, por ejemplo, que hayan salido una vez el año pasado, nada más, pues ahora me gustaría que este niño que le cambia la voz pues saliera, o para, al menos para, para que tuviera otra oportunidad, y a lo mejor no, no va a llegar, entonces bueno, eh, bueno, hoy empiezan los ensayos, supongo que para la prueba de Beus darás a conocer la lista no de los cantores y de los papeles, de quienes van a interpretar qué papeles no infantiles y, y los principales. No, no.